1.4, la radio de Elche. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Saludos, son las 9 en punto de la mañana, tenemos 22 grados y medio de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de hoy, miércoles 9 de junio. Hoy se cierra ese intenso debate sobre el estado del municipio que comenzó ayer en el centro de congresos con una maratoniana sesión en la que participaron por primera vez representantes de los trabajadores, los dos sindicatos mayoritarios y la patronal empresarial. Ambos se comprometieron a presentar batalla a esa economía sumergida que solo trae pobreza y precariedad al mercado laboral. Y por primera vez los ciudadanos que participaron en el escaño 28 pidieron más inversiones para las pedanías y más proyectos para la juventud. El resto de representantes de las juntas vecinales y de los consejos municipales de todos los ámbitos volvieron a denunciar el estado de abandono en que se encuentran las pedanías y los barrios, por lo que reclamaron más inversión. El alcalde aprovechó el debate para anunciar que el próximo 24 de junio va a pedir de forma oficial la cesión temporal de la dama del Che al ministro de Cultura para 2022, Anunció un plan de ayudas al sector turístico y la recuperación de los presupuestos participativos, pero sufrió un desliz. Su micrófono quedó abierto en un receso y se escuchó, se le escuchó perfectamente decir que el debate, una de las partes del debate, era un tostón. Un debate que se cierra hoy con la intervención de los grupos políticos de la oposición. Del debate hablaremos a las nueve y media nuestra tertulia de los miércoles con el periodista Sacramento Alvear y con el político Joan Antonio Oltra. Antes, en unos, en unos minutos, nos vamos a ocupar de los archivos históricos en este día porque son nuestra memoria e historia. De ahí la necesidad de garantizar su conservación Entrevistaremos a Carmina Verdú con motivo de las actividades que se han organizado en el Archivo Histórico Municipal de Elche para conmemorar este día internacional de esos registros. Y seguiremos con la tertulia y en la segunda parte del programa nos ocuparemos de la campaña de vacunación con uno de sus responsables, Carlos D. Gregorio, director de Gregorio, eh, director médico de atención primaria del Departamento del Hospital General. Le preguntaremos cómo está avanzando esta campaña en Elche y qué va a ocurrir con los mayores de 60 años que fueron vacunados con AstraZeneca y los trabajadores esenciales. Una entrevista prevista para las diez y media. Tras la ronda de noticias donde la crónica se ha visto salpicada ayer por un trágico accidente de, de tráfico mortal ocurrido en uno de nuestros puntos negros en la carretera de la costa, en la Nacional 332. Un choque frontal acabó con la vida de una mujer de 58 años y dejó tres heridos, dos de ellos graves, se trata de dos hombres de 61 años de edad. Debido al impacto de la colisión entre los dos turismos, todos los ocupantes de los dos vehículos tuvieron que ser escarcelados, rescatados por los bomberos al quedar atrapados. El accidente ocurrió sobre las cinco y media de ayer por la tarde, a 200 metros del restaurante El Faro de Santa Pola. De estas y otras noticias les hablaremos en esa ronda donde repasamos cada día la actualidad local. Antes de hablar de los archivos, iniciamos el programa con la música de Joaquín Sabina, esa música que compuso como banda sonora para la película Tiempo Después de José Luis Cuerda. Gana el ganador, siempre pierde el perdedor, brama en su trono el rey de bastones, víctima del desamor, eva de soja la flor, roja de su corazón, y alrededor del fortín se cuece el botín de la desesperación debajo del cielo gris ni abeja ni colibrí no queda más que una pareja la de la guardia civil desde que se ha muerto el mar la vida no tiene sal y reina un orden letal sin risa ni azar ni ganas de volver a blasfemar Tiempo después de amanecer, la cosa está más negra que antes de ayer. Se marchitó pronto el limón del limonero de la revolución a los afas de la patria. Ya no nos queda ni siquiera París. Se raya el sol y el botellón de los piojosos firma la rendición. Servidumbre y jerarquía, pan de ayer y sopa fría, vacuna contra la quimera, muera la melancolía. Lorca, Vallejo, Rubén, no me preguntes por qué, sobrevive su voz como un grano de arroz en el corral de la crueldad. De Dios, tiempo después de amanecer, la cosa está más de que antes de ayer se envenenó. Pronto el limón del limonero de la revolución viene el bandido, se vende un río de agüita amarga empaquetado al patín se raya el sol y el botellón de los piojosos firma la rendición. Sí.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 Y después de escuchar a Sabina, vamos a disfrutar de Joa Manuel Serrat con su canción a usted. A usted que corre tras el éxito, ejecutivo de película, hombre agresivo y enérgico ambiciones políticas a usted que es un hombre práctico y reside en un piso céntrico, regando flores de plástico y pendiente del teléfono a usted que sabe de números y consta en más de una nómina que ya es todo un energumeno, con una posición sólida No gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusa Para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta No le gustaría ser capaz de renunciar a todas sus pertenencias Y ganar la libertad y el tiempo que pierde en defenderlas no le gustaría dejar de mandar al prójimo para exigir que nadie le made lo más mínimo. No le gustaría acaso. Vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos. sus deudos entre lágrimas por su irreparable pérdida y lo archiven bajo una lápida no le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusas para jugar al juego que mejor juega y que más le gusta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 Para exigir que nadie le mande un dedo más mínimo, ¿no le gustaría, acaso, vencer la tentación sucumbiendo de lleno en sus brazos? 101.4 Tele Radio Marca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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 11 minutos de las 9 de la mañana y hoy, lo hemos dicho al principio de este programa, se celebra el Día Internacional de los Archivos, 9 de junio, y por tal motivo, desde la Concejalía de Cultura se ha organizado una serie de actividades para promocionar el Archivo Municipal Histórico de Iche. Una de las actividades es una novedad, porque por primera vez se ha convocado el Premio de Investigación Archivo Histórico Municipal de Elche. Pues bien, para conocer más detalles sobre estas actividades, tenemos con nosotros aquí en el estudio de Cele Elche, en Radio Marca, a la responsable de los archivos de Elche, los archivos municipales. Ella es Carmina Verdú. Muy buenos días, Carmina. Buenos días, Osmari. Bueno, sobre todo, enhorabuena por mantener este archivo histórico municipal eh, bueno, la enhorabuena hay que darla a mucha más gente, a nuestros antepasados y sobre todo a un historiador como fue Pedro Ibarra, que recuperó parte de los archivos que se desprendieron eh, los responsables municipales a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Eso es lo, lo primero. Y lo segundo, ¿nuestro archivo histórico municipal es uno de los más completos de la Comunidad Valenciana? Es así. Nosotras estamos convencidas de esto, y tiene es un archivo muy muy singular porque en su categoría ¿eh? no quiero decir que sea de los más grandes porque está el archivo del reino hay archivos muy importantes pero en su categoría de municipal tiene unos fondos muy singulares y muy variados y además se van a ir incrementando así que todos los ilicitanos estamos de enhorabuena ...por poder contar con este patrimonio documental tan rico. Y esto, precisamente, esta excepcionalidad que tiene el archivo de Elche... ¿Sí? ...¿se va a poder poner en valor gracias, por ejemplo, a esta iniciativa... ...que se os ha ocurrido, el de un, un premio de investigación? Es uno de los aspectos y es uno de los objetivos. Y por otro lado, es que la investigación tiene mucho mérito... ...porque estás viendo a las personas dedicar su tiempo, su trabajo y lo que nosotros queríamos era fomentar o, o digamos de alguna manera centrar todo esto que la gente que viene a dedicar sus horas allí pudiera tener un tipo de compensación y para la gente joven es que hemos montado este premio de investigación que eh, digamos que el requisito es que se utilicen los documentos del tipo que sea del archivo histórico municipal. El premio se da a conocer hoy mismo, ¿no? El, sí, no sé si en este mismo momento, justo porque la concejala está en el debate bien, bien. del estado de la ciudad, habrá podido contactar con la persona ganadora, pero ya la conocemos, sabemos el jurado, sabe quién es. ¿Pero se puede decir? ¿o no, todavía, todavía no. No. Vale, no, es que no. en podemos... este momento no pero sí que ha habido sí que se puede decir la respuesta que ha habido a este concurso no sí, sí, quiénes sí, sí. son los jóvenes investigadores los que van al archivo eh, bueno son gente que viene eh, de la universidad que está haciendo sus trabajos de fin de grado sus trabajos de fin de máster y de cualquier disciplina porque no solamente es de historia ¿eh? sí. también hay de urbanismo arquitectura Es mucha gente la que viene al archivo y esto es lo que intentamos fomentar y consolidar, que tengan un reconocimiento a este trabajo. ¿Y ese reconocimiento se traduce en cuantía económica? O... El premio es de 2.500 euros. Ten en cuenta que es la primera edición. Y si conoces un poco la administración municipal, sabes que esto lleva a su trámite. Entonces, este año ha salido así con poco tiempo pero la respuesta ha sido buenísima porque la calidad de los trabajos nos ha sorprendido, con lo cual sabemos que se va a mantener y que lo vamos a poder consolidar. Entonces intentamos tener más difusión e intentaremos también dar otro tipo de ventaja, como es, vamos a intentar a ver si se puede publicar, pero poco a poco, cada año, ganando un terreno al desconocimiento, ganando terreno... Bueno, este la trabajo. cuantía, la verdad, es que garantiza el éxito, porque estamos hablando de estudiantes de trabajo fin de grado, de trabajo fin de máster, sí, que sí. evidentemente la calidad está garantizada es por formación garantizada, desde luego. Sí, sí, sí. la formación académica que y con la que llegan a ese archivo. Bien, ahora hablemos de lo que encuentran en el archivo. ¿Qué se sigue encontrando en el archivo? Eh, bueno, pues pueden encontrar fondos desde la edad media, entonces... Tenemos por una parte lo que es la actividad pública gracias a la documentación municipal, que es la que produce el ayuntamiento en su gestión. Este es el principal fondo, pero además tenemos otros fondos incorporados, como es el de protocolos notariales, que se pueden consultar a partir de 100 años de antigüedad y que regula los actos entre personas, entre particulares. O sea, por un lado tenemos la parte pública con el ayuntamiento y por otro lado eh, la, eh, las relaciones entre particulares. Y además tenemos el fondo de los herederos de la Casa de Altamira, con lo cual tenemos información sobre la administración señorial, Y también tenemos toda la riqueza de colecciones que nos legó Pedro Ibarra. A todo eso se han ido sumando eh, colecciones que nos han ido donando o que se han quedado ahí en depósito como son los archivos de regantes de la acequia mayor, de la acequia marchena. Y ahora que hemos ampliado las instalaciones de los dos archivos, pues estamos negociando más fondos que esperemos el año que viene poderlos presentar. Claro. Porque los hay, eh, sí, vamos estamos a hablar de los, los archivos, porque el archivo municipal digamos que es el que, aquel que recoge todo aquello que genera un ayuntamiento de las características sí, de, de, del de, nuestro, nuestro sí. desde la Edad Media hasta sí. este tiempo, pero también hay otros archivos en el cheque, como el los de la Acequia Marchena y Acequia Mayor del Pantano o de las casas señoriales que también están ahora en manos privadas y estáis intentando que vuelvan. Bueno, están gustaría? Marchena y La Mayor están ya en el archivo, desde el 2006 se uh -huh. creó el archivo del agua y estamos intentando que vengan otras comunidades de regantes. A ver, la ventaja que tiene el archivo es que funciona también como un centro de patrimonio documental local. ¿Por qué? Porque tiene una sala de investigación abierta 12 horas al día eso permite la consulta en cualquier momento, tiene atención a investigadores. Entonces, somos muy especializados en esta tarea y yo creo que es su crecimiento natural en cuanto a patrimonio histórico. ¿no? El, el ir completándolo con fondos de instituciones o personas que quieran depositarlo allí para que todo el mundo pueda consultarlo para la información y la investigación. Pues un archivo tan denso como el nuestro, no quiero, me estoy imaginando el trabajo de ustedes, porque eh, la digitalización no, está ya alcanzada al 100%. No, no, no, no. no. ¿Qué porcentaje una... tienen? No te lo puedo decir, el porcentaje. Estamos, eh, tenemos una partida presupuestaria que no es muy amplia. En principio, eh, nos dirigimos a una política de digitalizar aquello que se restauraba para que um, pudiera conservarse mejor, que se consultara vía online y ahora estamos, es, eso ya está acabado y entonces ahora lo que estamos es digitalizando la principal serie, si no la principal una de las series esenciales de los ayuntamientos como es los libros de actas de las sesiones del ayuntamiento desde uh -huh. el consejo, el cabildo, el ayuntamiento el ayuntamiento pleno entonces esa um, Todavía nos queda porque nos queda todavía, pero hay bastante digitalizado ya. Esto es facilitar el trabajo a, a los usuarios. Hombre, del es que por supuesto que Internet se convierte en este sentido en una facilidad para los investigadores siempre que los fondos estén subidos eh, brutal, porque no siempre necesitas quedarte aquí, necesitas consultar el Archivo Histórico Nacional o el archivo de la nobleza, necesitas consultar todos esos tipos de archivos. Y en ese sentido la digitalización es una herramienta fantástica. Carmina, tengo aquí en el estudio a Sacramento Alvear, que es un periodista que está en estos momentos... Eh, pues, Encantada. Esperando, está esperando eh, poder eh, iniciar esa tertulia, que la vamos a iniciar después de, de entrevistarte, y me está preguntando si... Nosotros tenemos que reclamar a otras ciudades archivos nuestros. En principio no, porque verás, eh, a ver, es verdad que hay documentos de Elche, por ejemplo, en el Histórico de la Nobleza, en el Archivo Histórico de la Nobleza, pero son producto de la Casa Señorial. O sea, tú no puedes desgregar, ya. Claro, Yo... desgregar archivos, entonces... Bueno, y estar... En la iglesia, y con la iglesia hemos topado, No, tenemos pero la, bueno, la iglesia es... también, en, en, en el producto de su actividad, también tienen archivos. Entonces, eh, bueno, el del de, archivo de la Basílica de Santa María está perfectamente conservado y tiene un archivero que es Joan Castaño. Es decir, tenemos que imaginarnos, es, mmm, tenemos que ponernos en el momento de que cada uno... Produce su propia actividad o hmm. su propia documentación. Vale. Entonces, no se trata de que eso nos pertenezca. no, Eso es producto de la institución que lo ha generado. Pasa que, bueno, está en otro sitio, tenemos que consultarlo a veces, sí. Y es importante, y ahora, eh, sí, sí, el Ten de esta semana en Teleel, precisamente vamos a hablar del archivo histórico de Santa María, porque se conserva el testamento de Isabel Caro, uh -huh. una joya, supongo que envidian ustedes. Joyas como esos pergaminos, ¿no? Bueno, pero nosotros hay... también tenemos. Sí, por supuesto. Háblame, eh, Carmina, ¿qué joya para qué tesoro tenemos nosotros? ¿Qué tesoros? Bueno, pues tenemos muchísimos. Es que eso depende de a cada claro. persona, pero nosotros tenemos los que siempre hemos considerado las joyas de la corona: son la consueta y el libro de privilegios del Che, ¿no? Que es un libro todo en pergamino que recoge los privilegios de la ciudad. Pero luego esto es muy relativo en función de, de lo que a ti te interese tanto en tu investigación sí, claro. como en, en lo que andes buscando, ¿no? O, o tipo, yo lo que quería presentar... No, no, que no... es que antes, antes que nada enseguida lo eh, te dejo, pero eh, precisamente de todo lo que me estás diciendo hay... Tenéis vosotros la oportunidad de que la gente vaya a verlo, porque tenéis esas visitas guiadas sí. por, con motivo del 9 de junio. Supongo que sería eso lo que querías presentar. ¿no? Te quería contar que este, sí, vamos, por el motivo de la pandemia no estamos claro. haciendo visitas guiadas, porque el espacio, ten en cuenta que no es como una exposición, sino que es espacio en tres tanterías claro. y no, no tenemos garantías, es un espacio muy estrecho. Entonces hemos montado una exposición. En la exposición online. Es, no, no, es visitar, también se puede visitar ah, en la orden tercera. Ah, muy bien. O Entonces, sea que también es doble trabajo. Habéis tenido que llevar parte del, del archivo a la, a la orden tercera. Menos mal que está pegada a la biblioteca. No hemos la... sacado el archivo de, la, de, ah, no. de sus instalaciones. Es una exposición... ...muy básica en el planteamiento... ...pero muy original en la narrativa... ...porque es tanto presencial... ...como virtual... ...y la podéis consultar también en Instagram... ...vamos a dar el salto a Instagram... ...y va a tener las posiciones... ...se llama Historia versus Stories... ...que es lo que yo te estoy diciendo... Uh -huh. ...mostrar un patrimonio secular... ...con una narrativa contemporánea... ¿no? ...de redes sociales... ...muy dirigida a los jóvenes también... Um, ...y que es eh, lo que el, el discurso, el recorrido básico son eh, a través del alfabeto... ...utilizando determinadas palabras, dar a conocer hitos importantes en el archivo municipal... ...pues A, el arca de las tres llaves, B, sí. que es un breve... ...de todo eso hay unas fotografías espectaculares que a nosotros que trabajamos allí nos ha sorprendido el detalle... Se puede consultar por Instagram y además con un código QR de aquellos paneles le puedes dar al me gusta capturando el código QR. Pues desde cuándo. Y, y visitas guiadas Porque, también, ¿eh? Pues desde cuándo, desde cuándo. Vale, es la ya estamos que... acabando de montarla y a partir de las 3 de la tarde de eh, hoy sí, ya se puede visitar. Entonces, las visitas guiadas van a ser los viernes de um, este mes de junio. 10, 10, oh, sí, 11, 18 y 25 de junio y 2 de julio, uh -huh. en principio, pero sabéis que nos gusta muchísimo ensañar el archivo y estamos, mientras que podamos permitírnoslo por el trabajo, eh, estamos dispuestos a hacer visitas por grupos, por ampliar, etcétera. No el número de personas, porque está, uh -huh. esto es normativa COVID, pero sí en otros horarios, o hacerlo más accesible. Y será a las 11 de la mañana, pero sí, por favor, hay que reservar cita, claro. porque esto ahora es inevitable. ¿Dónde y se reserva? En el archivo municipal. Te dejo el teléfono. Bien. Bien. Sí, dos no 8210 Ya tenemos personas reservadas para ah. la primera visita, porque hay mucha gente que está esperando este claro. día y es un día para nosotros, de verdad, estas visitas son para nosotros muy especiales porque el trabajo del archivo es un trabajo muy callado, muy escondido y es el día que nos permite relacionarnos y poder mostrar a todas las personas que vengan sí todo el patrimonio tan rico que es el patrimonio documental de nuestra ciudad. Sí, tanto. Y es nuestra memoria, al fin y al cabo, lo sí. que estáis cuidando, Carmina. Eh, una última cosa, porque que es que hay muchas curiosidades, pero <risas> acabas de decir que la exposición la habéis montado eh, por orden alfabético y sí. en la A os eh, eh, vais a mostrar el arca de las tres llaves. Una fotografía. Una fotografía, porque es lo que iba a preguntarte. ¿Dónde está el arca de las el tres arca llaves? El arca de las tres llaves se conserva todavía en el depósito del archivo municipal. O ¿Y sea, es? hay, ¿y hay constancia, sí, de, de que el arca de las tres llaves se utilizó en diferentes momentos de la historia y con diferentes motivos, ¿no? Lo tenían que tener tres... La llave la tenían... Tres personas distintas y era necesario que las tres estuvieran presentes para poder abrirlas. En un primer momento se guardaban ahí los documentos más importantes que certificaban los privilegios que tenía la ciudad, dados por reyes, por señores, etc. Y también más adelante se guardaba ahí el dinero de las recaudaciones con lo que fíjate ese, ese arca um, era sí. tan importante y por eso tenía esas tres tres llaves, llaves distintas eh, no se conservan las llaves ni se conserva el pasador pero bueno las cerraduras distintas se pueden ver se pueden ver sí, sí, y sí. supongo que alguna vez porque el ayuntamiento era el propietario alguna vez se conservó las partituras del misterio en esas en ese arca o o, o eh, lo podemos sí, imaginar sí sí sí sí <risa> lo podemos imaginar pues Carmina Verdú gracias al archivo municipal se guardan joyas como El misterio. Fíjate uh -huh. si no es importante. Y con el misterio del, con las notas del misterio del, ponemos punto final a esta entrevista con la responsable del Archivo Histórico Municipal de Eche. Gracias. Gracias a ti.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 101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hoy nos pasamos un poco de la hora, son las 9 y 33 minutos para iniciar esta tertulia con los periodistas. Hoy tenemos a Sacramento Alvear. Sacramento, gracias por esperar durante la entrevista de Carmina Verdú, aquí en los estudios de Teleelch Radio Marca. Buenos días. Bueno, buenos días. Y junto a Sacramento Alvear tenemos de forma telemática a Joan Antoni Oltra. Buen día, Joan Antoni. Hola, ¿qué hay? Buen día. Bien, pues, eh, Sacramento, Joan Antoni, vamos a hablar de ese denso debate sobre el estado del municipio que comenzó ayer. ¿Y qué os parece, por comenzar con la anécdota? El alcalde lo calificó de Tostón. Eso sí, fue un desliz. A micrófono, el micrófono se le quedó abierto y pudimos escucharlo claramente que decía: Esta parte es un tostón. Para vosotros, que. Joan Antoni, comenzamos contigo. Para ti, eh, la primera parte del debate fue un tostón o va a ser esta segunda parte donde van a, a intervenir los grupos políticos. Bueno, yo creo que los micrófonos abiertos a veces eh, hacen malas pasadas, ¿no? Y a veces lo más verídico es lo que se suele captar en un micrófono abierto, ya le pasó a, a Rajoy cuando vamos, salió aquello de que el desfile de, de los ejércitos era un coñazo, así textualmente, ¿no? Y bueno, pues eh, al alcalde pues, le ha pasado lo mismo. Curiosamente, pocos días después de publicar una tribuna en la que hablaba de saber escuchar, ¿no? Y bueno, pues sabes escuchar, pero luego lo califica de tostón, es un poco así eh, raro, ¿no? Eh, Hombre, el debate de esta ciudad es un tema yo creo que interesante, ¿no? Yo recuerdo que la corporación del 95 eh, bueno, los acuerdos de gobierno se implantó por primera vez, ¿no? Y ha estado funcionando, ¿no? Excepto la época del PP, que curiosamente lo suprimió, ¿no? Eh, otra cosa es que valga para algo o sea, allí, las, digamos, la sociedad civil licitana habla pero habla para que se le escuche ¿eh? y que no quede en saco roto que es lo que suele pasar. Ahora miramos los los debates de estos años atrás, y se repiten pues, casi todos los temas. O sea, la, la incidencia de lo que allí se dice es muy reducida, ¿no? Y eso pues, es preocupante, están hablando los vecinos, están las pedanías. O sea, eh, yo creo que hay que hacerle un poquito más de caso, ¿no? Porque expresan un sentir de cierto olvido, de cierta marginación. O sea, ahí se piden inversiones en pedanías, inversiones en barrios. O sea, lo de los grupos, pues más o menos ya uno lo espera, ¿no? Porque es legítimo que cada grupo intente pues, eh, plantear sus temas, pero tema de los vecinos yo creo que se le hace demasiado poco caso. ¿Sacramento? No sé, Oltra, yo creo que hablar del 95 ahora es como hablar de la Edad Media, ¿no? ¿No te parece a ti que, que todo esto pilla muy lejano, muy lejano ya? Es, es increíble, fue antes de ayer, ¿eh? Y sin embargo, fíjate, no, yo, yo creo que ha cambiado mucho el, el, el valor que se le quiso dar a este acto en aquellos orígenes ha, ha variado mucho, no dudo de que el alcalde diga que es un tostón, porque la verdad es que es pesado Estar oyendo uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, reivindicaciones, ¿no? Bueno, y él lo hace aún más pesado porque no sé si os habéis dado cuenta que también responde. Uh, sí, tiene sí. que responder. Primero habla él, luego habla unos cuantos y responde. Y, y, y eso quizá ralentice muchísimo la agilidad de un debate. Claro, pero es que luego es lo que dice Oltra. Es decir, año tras año nos encontramos con las mismas cuestiones, sí, los mismos el problemas, problema. el mismo planteamiento, sí. ¿no? Entonces, yo, yo no sé. Yo ayer, Oltra, oía al, al sindicalista que habló ayer. Eh, le oía decir que el, el gran problema de Elche, la industria de Elche, es la precariedad laboral y la industria sumergida. Otra, yo, yo, yo, <risas> yo, yo entrevisté a Justo Linde, ¿sabes? Aquellos años de, <risas> y ya se hablaba de esto. ¿Cómo y lo es que, queda, y lo que queda. ¿Cómo es posible que nadie haya puesto una solución, aunque sea mínima, sobre estas cuestiones? ¿no? Entonces, claro, es, es pesado. Cuando a todo esto, es decir, los grandes temas de la ciudad Se unen también temas particulares de asociaciones, de entidades, de, de asociaciones de vecinos y tal. Claro, es, debe ser cargante. O Se deben terminar hechos polvo, estar encerrados en un sitio, oyendo a uno, a otro, a otro. Por mucha nota que tomes, por mucha voluntad que tengas, es difícil llevarlo todo adelante, no sé. Eh, evidentemente escuchamos eh, también una de las quejas no solo el de combatir la economía sumergida sino también el de invertir en las pedanías que siguen siendo la gran asignatura olvidada, invertir en los barrios más inversiones y escuchamos al alcalde decir o aprovechar que van a recuperar los presupuestos participativos, que va a poner en marcha un plan de ayudas al sector turístico y sobre todo lo que parece que tenía él preparado para anunciar que el 24 de junio va a pedir formalmente al ministro de Cultura la cesión temporal de la Dama del che. ¿Era necesario realizar este anuncio en un debate donde se estaba eh, pues, analizando la evolución o el estado de la ciudad en un año de pandemia como este? Hombre, en un sitio donde las entidades ciudadanas van a reivindicar mm. sus peticiones, que el alcalde reivindique también, no me parece mal. ¿no? <risa> eh, ¿Oltra? Bueno, yo ya he dicho en alguna ocasión que un síntoma de que la pandemia empieza a pasar es de que vuelve la reivindicación de la dama. Pero el tema de la dama pues llevamos, no sé qué decir, ya las décadas pidiendo o sea, cuando hay un problema pues se plantea la devolución de la dama, que siempre está a punto de llegar. Yo creo que a veces, incluso igual, igual ha pasado y no nos hemos dado cuenta y, y ha pasado a largo. O sea, bueno, pues esto forma parte de, de un capítulo de propaganda institucional. Yo dudo mucho que venga, conforme las últimas declaraciones del Ministerio, incluso hasta las propias votaciones del PSOE en el Congreso, ¿no? O sea que, claro, aquí se dice una cosa, pero ahí en Madrid se dice la contraria, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, yo sé, es una manera también, pues, de captar su minuto de gloria, ¿no? Porque, claro, al final el Ayuntamiento también se repite eh, como lajo, ¿no? O sea, que, es, que es, una, es también, las reivindicaciones son casi siempre las mismas, pero es que las promesas de soluciones del Ayuntamiento también casi siempre son las mismas, ¿no? Y lo que es preocupante es que eh, conforme pasa el tiempo, se vaya degradando por parte de la administración en este caso, pues lo que esto suponía en su inicio, ¿no? O sea, como bien decía Sacramento, ah, han pasado muchos años del 95, se instauró entonces por primera vez, pero se ha ido, ha ido perdiendo su esencia en este tiempo, ahora queda como un trámite, un trámite que cada más sirve para arrojárselo a la cara a unos y otros, ¿no? Y el, y el tema de la solución en temas, complicados, difíciles de este, de este ayuntamiento, como es el tema de la economía sumergida, de lo que no tiene nombre, es que el propio ayuntamiento no reúna a la, a la mesa, que en su día se creó a bombo y platillo para tratar sobre este tema, es que lleva años sin, sin reunirse siquiera, mm. o sea, más ejemplo de despreocupación difícil, ya. ¿eh? Bueno, y hay más ejemplos. Por ejemplo, eh, por primera vez participaron los sindicatos, los empresarios y el escaño S-28. Y en, en la primera intervención que tuvo la patronal empresarial, pues mira, Perfecto Palacios dijo esto. Consenso es la palabra, señor alcalde, consenso. Y, por supuesto, generar un estudio de ubicación que ya se ha generado a través de la universidad y un estudio de demanda que aporte objetividad a la decisión que se tome. Bien, pues hablo del Palacio de Congresos. ¿Qué os parece? Esto es rizar más el rizo después del estudio de la Universidad Miguel Hernández, que lo ha, ahora lo defiende Cedelco, lo defiende Aether, lo ha defendido eh, desde la Confederación Empresarial, incluso diciendo que hay que aportar otro estudio más de demanda para, para garantizar la viabilidad y le ha pedido al alcalde que haya consenso. A ver, yo, para mí, lo, lo de eso de aportar un estudio de demanda me parece importantísimo, ¿eh? Aquí estamos hablando de dónde lo colocamos, pero para mí es fundamental el estudio de demanda, es decir, qué tipo de palacio de congresos queremos para saber con quién tenemos que competir, porque claro, si tú quieres un tipo de palacio de congresos donde te quepan 2.000, 3.000, 4.000 congresistas, van a competir con Madrid, con Valencia, con Barcelona, con Bilbao, con las grandes estructuras que están montadas desde hace un montón de años para lograr esos congresos, y se va a navaja abierta, ¿eh? O sea, se lucha como no te puedes imaginar para traer congreso. Entonces, ¿qué tipo de congresos queremos? ¿Tenemos capacidad para mantenerlo durante todo el año, tengamos lo que, no, lo que tengamos? Si no es para congresos, ¿para qué lo dedicamos? Yo creo que más que el dónde, que es donde se, se pone la tinta ahora, se pone el problema es el dónde, nos vamos a pelear, a ver, no, no. Y, ¿Por qué y para qué? No vaya a ser que no sea tan, tan útil a la ciudad y que tengamos un mastodonte en cualquier lugar del pueblo que ni siquiera podamos mantener. Es que ese es el problema que yo creo que hay. En cualquier caso, este del Palacio de Congresos, dentro de un año, seguiremos viniendo a las tertulias y tú dirás, ¿de qué hablamos? yo digo, no, del mercado, del Palacio de Congresos, del Hotel de Arenales, del Palmeral. Es lo mismo, es lo que decía Oltra, es que se enquistan los temas y nunca hay solución. No sé por qué. Oltra, el Palacio de Congresos, ¿tu visión? Sí, bueno, yo Después, soy de, de estudio, altura... después del estudio de la Universidad de Miguel Hernández, claro. Sí, Soy muy pesimista en relación al, al Palacio de Congresos, ¿no? yo creo que eh, no se va a hacer, y no se va a hacer en un montón de años. Otra cosa es que nos van a tener entretenidos durante todos estos años, pues diciendo esto, pues un, ahora un estudio de ubicación, mañana un estudio de demanda, y pasado un estudio no se sabe qué, ¿no? Y ahora tenemos esta partida presupuestaria, ahora la subimos un poco, luego la bajamos, y así nos van, Mientras tanto, el parece de un resultado Alicante, ese va viento en popa, ese se va a hacer, y es lo que le faltaba. O sea, una de las pocas cosas en las que... El informe de la UMH, digamos, acierta, es eh, cuando plantea la competencia que le va a suponer el palacio de congreso de Alicante al que se pudiera hacer en Elche, ¿no? Y luego yo, la diputación, no confío en que se dedique a construir palacios de congresos por doquier. O sea, si hace el de Alicante e invierte, ya van hablando 50 millones de euros, me parece difícil que se planteen hacer otro aquí. Otra cosa es que públicamente, pues no lo van a, a decir, ¿no? Pero que aquí nos van a tener entretenidos. En este tema, acabaremos, tarde que con la dama. O sea, hablando del Palacio de Congresos durante una generación. Y es cierto, o sea, tampoco el objetivo se planteaba aquí era hacer el Palacio de Congresos de Madrid Se plantea una cosa de, de 1.200 a 1.500 personas. O sea, para competir en ese segmento medio, que hay muchísima competencia también, es verdad, ¿no? O sea, recordemos que inicialmente lo que aquí se planteaba y se reivindicaba era un auditorio de música, ¿eh? Que nos lo vienen prometiendo de, también hace décadas. Recordemos que la Generalitat. En el, en el 92, nada menos, eh, con Emilio Soler en la Dirección General de Cultura, pues, eh, se llegó a firmar un convenio que iba a los terrenos de la universidad. Luego se pasó al tema de, de Carrus, en Hayton que se hizo hasta un referéndum popular en la zona para ubicar. Vamos, o sea, que es que, es que, vamos, nos están toreando, nunca mejor dicho. ¿no? O sea, yo creo que, digo, no tengo ninguna fe ahora mismo que esto sea ni a corto ni a medio plazo. Bueno, y también en esa primera sesión del debate eh, vimos al alcalde pedir encarecidamente a la oposición, a Pablo Ruz, una oposición más leal. Y esto no, no, no es gratuito eh, porque al alcalde le consta cómo el Partido Popular está ampliando ante la Fiscalía Anticorrupción pues, la denuncia por el fraccionamiento de las facturas. Sacramento. A ver, yo creo que el, el, el señor de la oposición tiene la potestad de plantear problemas y plantear cuestiones que quiere que se resuelvan. Igual que sus socios del gobierno tiene también la obligación de plantear aquello que llevan en su programa o que quieren hacer. Entonces, esto forma parte del, del, del juego democrático. No, no hay por qué rasgarse las vestiduras. La otra cosa es que al alcalde le parezca que son más o menos incisivos o que son más o menos veraces o que son más o menos eh, crueles con el tema. Y a la oposición le parezca otra cosa. Pero forma parte del juego. Aquí, vamos, esto a nivel local tenemos estas pequeñas peleas. A nivel nacional, ¿para que te cuento cómo está la bueno, cosa, no? Sí, pero sí, Vamos que, con pero, el nivel no, no, local. No, pero quiero decir que es que eso es precisamente la democracia. Decir, vamos a hablar, vamos a ver qué cosas están mal, qué cosas creo yo, qué otro y, y punto y alguien resolverá, ¿no? Oltra, eh, ¿cómo ves al Partido Popular? Eh, ¿Crees que esta es un grupo? Eh, Pablo Ruz ha conseguido un grupo cohesionado. Va a hacer una oposición crítica, saludable. ...y va a conseguir cambiar el, la forma de actuar que tiene el equipo de gobierno... ...y que parece que viene de años anteriores... ...de fraccionar eh, facturas para evitar la contratación a determinados proveedores... ...que parece que son fijos. Pero es un problema crónico. O sea, también en la época de, del mandato del PP en el Ayuntamiento... ...también hubo problemas de, de facturas bastante gordos. Eh, recordemos... Algunas actuaciones, eh, por importes importantes que después, pues, los que vinieron tuvieron que, que pagar y que acabar regularizando, ¿no? Pues, macetones, y historias que habían por ahí, eh, asfaltados de campos de fútbol, y yo qué pues, o sé, sea, Bueno, el eh, asfaltado del eh, campo eh, de fútbol fue Alejandro, de Alejandro Seder y, y Federico Cuyolo. Efectivamente, al contrario, sí. ¿Sí? sí. <risa> o sea, que es, vamos, que es algo, darios, y que esto, bueno, y, y entonces eran cantidades importantes, ¿eh? ¿No? O sea, que mm. estas cosas, hay que evitar porque claro hoy en día hay medios para que las cosas salgan bien, hay capacidad en los ayuntamientos para hacer que las cosas se hagan bien. El PP pues ha optado por una política que es seguramente copiada de Madrid en cuanto a, a plantear contundentemente los temas, incluso judicializando parte de la vida política, yo creo que hasta ahí no se deberá llegar. Pero tampoco es una novedad. Judicializar la vida política en el desde tiempos muy atrás, muy atrás, pues siempre han habido problemas en los juzgados, pues, con estas guerras que acababan a el juzgado, ¿no? O sea, en eso todos tenemos alguna memoria, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo lamentable. La política debe hacerse en el Pleno, debe hacerse con propuestas, pues muy duras, por muy fuertes que se planten, pero vamos, que oposición tiene su derecho a la queja, su derecho a quejarse, y a, y a plantearlo en los ámbitos que estima oportuno. Uh -huh. Otra cosa es que utilice medios, digamos, correctos, legales o no. Uh -huh. pues, haciendo acusaciones que a lo mejor no, no están fundamentadas. Eso ya es aparte. O sea, no. Y, y os, os llamó la atención, un momento, os llamó la atención, eh, creo recordar que cuando el alcalde respondió a la primera denuncia que se admitió a trámite del Partido Popular en este aspecto, respondió como que era una denuncia que no habían firmado todos los concejales del Grupo del, Municipal del Partido Popular. El alcalde quería como poner de manifiesto que quizá no estuviera cohesionado el Grupo Popular. ¿No os ha llamado a vosotros la atención? Eso eh, no tiene ninguna relevancia no. sobre el hecho, se, el hecho que se juzga, que dirían el no, juzgados. Lógico, no, lógico, lógico. Lo que me parece... Oltra, fíjate, eh, tú mismo dices, este tema tiene fácil solución porque siendo histórico como es, tendría una fácil solución ajustándose a la legalidad vigente. Es que siempre sí. estamos igual. Nunca nos ajustamos a la legalidad sí. vigente y uno tras otro viene haciendo lo mismo. Y luego, claro, tenemos queja. Cómo es posible? Eso es lo que yo no entiendo, lo que el ciudadano no entiende, ¿eh? sí. Tú tampoco lo entiendes, ¿sí? o sea, no me digas. Sí, sí, sí, sí, ¿Eh? sí, sí. sí. no, es, es eso, son prácticas, son prácticas que vienen viciadas de la época de mayorías absolutas. Porque sí, claro. Donde más no. ha pasado históricamente siempre ha sido con mayorías absolutas, ¿no? Y claro, eso crea una inercia que hace, es difícil combatir, porque hmm. eh, todo lo que, el que manda siempre le más lo que le da la gana. ¿Para qué vamos a hacerlo de otra manera? Y si no, no tener que dar, digamos, contestación o respuesta a, a nada. Y estas inercias, pues claro, como no ha sido aquí solo, son toda, toda España, ¿eh? porque vamos, eh, entonces, se, se han llegado a acuerdos los partidos para intentar corregir estas situaciones. Y cuesta, pero es que yo creo que en esto sí que hay que ser insistente. ¿eh? Insistente. El dinero público es un tema muy delicado. ¿eh? Hay que gestionarlo bien, se puede gestionar bien. Y lo contrario, da a a lo que todos sabemos, de, de, de corruptela, de todo tipo que, bueno, están los juzgados y, y, y todavía están en canadero. Bien, eh, vamos a cambiar de tema porque hay muchos más asuntos. Eh, las, esta semana, el lunes, se reunió, por fin, el concejal de mercados, el gerente de Pimesa con los placeros del mercado provisional. Aún ayer entrevistamos a la presidenta, aún no tienen la notificación, pero dijo que al menos todo el malestar que tenían, eh, después de que el ayuntamiento anunciara la rescisión y el encargo a Pymesa de que eh, pasara a gestionar el mercado provisional, pues ellos ten, tenían malestar porque no se les había informado de nada. La comunicación oficial aún no la tienen, con lo que no saben qué van a hacer eh, porque el abogado tendrá que ver la resolución por escrito para ver qué hacen, pero sí que dijo que al menos están tranquilos porque tanto el concejal como el gerente de Pymesa les dijo que... Estaba garantizado la continuidad del trabajo en el mercado provisional, pero que no sabían, evidentemente, el futuro de ese mercado provisional hasta que eh, a no mueva ficha. Sí, claro. Esa es la tranquilidad para los placeros, que saben que están ahí y de ahí no se van a mover. y Si se mueven va a ser un escándalo que para qué. Y además a ver quién, quién corre con los gastos de ese... o con, o con el tema de ese escándalo. A mí... De todas estas noticias, a mí me parece también otra cosa muy curiosa. El ayuntamiento firma un contrato con una empresa para hacer un mercado. Esa empresa del mercado contra... llega a un acuerdo con unos placeros y firma un contrato con los placeros. En los placeros adelantan un dinero, adelantan unas condiciones. Y un alquiler. El... Y el el alquiler. están pagando un alquiler. El ayuntamiento permite que se instale otro provisional en un sitio y tal. Y entonces, de esos contratos que han habido, llega el ayuntamiento y dice, rescindo el contrato. Palabras, solo palabras. ¿eh? De momento eso tiene que... Un trámite muy largo, esa rescisión del contrato. Recibe el contrato con la constructora. Y al mismo tiempo les dice: Y ahora el contrato que tenéis los placeros lo va a llevar Pimesa. Y no, no, y los placeros dicen, No, yo no he firmado ningún contrato con Pimesa, yo he firmado un contrato con la constructora. Y si te reniego de ese contrato, pierdo todo lo que haya puesto. Claro. Y ahora va a venir Pimesa, que es una parte, que otra es el gran, eh, el gran conseguidor del ayuntamiento, es Pimesa. <risas> es, que es, <risas> eh. es que es increíble, es que es increíble. Claro. Entonces, ¿y cómo, cómo, ¿cómo juntamos todo esto? No es posible. ¿Va a haber un cacao legal para solucionar esto? Que lo de los años que dice Oltra va a ser, no sé, décadas, décadas. Es increíble el lío que estamos metidos. Oltra, ¿saldremos de este lío? ¿Saldremos? Sí, claro. ¿La ciudad saldrá bien? <risa> con el mercado provisional saldrá <risa> la ciudad y ya está. Es que ya, no pero sin no, tener que no, pagar no, millones no. y demás. La, la verdad es que, por parte del ayuntamiento, la, la, la, y vamos con la experiencia que tiene, bueno, alcalde, por ejemplo, que lleva ahí, Cuarto de siglo de, de cargo público, no parece mentira que eh, se funcione como se está funcionando. ¿no? O sea, o sea, es Además, es el alcalde es abogado. El alcalde es abogado. Sí, claro. Que habrá ejercido poco. <risa> Eso bueno, es lo que iba a decirte. <risa> <risa> en la facultad de creo, más, que más. Ha, creo que ha ido de cargo público en cargo público. Sí, sí, sí, creo sí, que sí, no, sí. no ha tenido tiempo. Sí. Pero vamos, bueno, o sea, lo digo porque, claro, se si crean ahí unas expectativas. Y claro, los supermercados provisionales tenían toda la razón. Leen en la prensa que, que a partir de ahora, digamos, su dependencia es con Pimesa y dice: Oye, aquí nadie nos ha dicho nada, nadie nos ha dado nada, nada. Y claro, y máximo cuando ni siquiera se ha comunicado, y ya veremos cuándo se comunica y en qué términos, ¿no? Sí. Hombre, no se puede funcionar a salto de mata. La, la sensación que hay es de que se está funcionando a salto de mata. Es verdad que es un tema muy delicado porque las cosas se hicieron fatal. En la corporación del PP con el tema del mercado, ¿no? Que ese tema nunca, y menos, faltando meses para las municipales, se debería de haber, digamos, adjudicado en las condiciones que se adjudicó. Y eso, pues, está creando un problemón de miedo. Y encima, luego, el ayuntamiento, o sea, el SOE, bueno, SOE Compromiso, al el gobierno siguiente, coge el tema con mucho miedo, sin ninguna decisión, intentó escurrir a Púltor también, y bueno, ya, ya seis años de gobierno, distinto al del PPE y todavía tenemos la patata caliente y lo que queda, claro, porque esto seguramente acabará judicializado también, ¿no? Y claro, ahí en medio hay una serie de gente y en medio es que también está la ciudad, porque claro, la ciudad es la que más está padeciendo aquí, o sea, tiene un mercado central allí en ruinas, que, que que es un aspecto desolador, un mercado provisional en un lo que era un jardín público muy bonito, que se dijo que ahí no debía de estar uh -huh. y, y incluso ahora mismo hay gente que plantea que, que se quede para siempre, que yo creo que eso sería un error, ¿Eh? y no se sabe qué hacer con el futuro del mercado antiguo, ¿no? No, o sea, gente, gente una... no, oltra, gente no. El ayuntamiento, el alcalde, dice que se quede ahí para siempre, ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no, sí, es, es, que no sí, es gente sí, que pasaba sí, por ahí, es el propio ayuntamiento sí, que está diciendo sí, sí, que se quede ahí. Sí, un cambio, un cambio, vamos, radical, ¿eh? Total. Pues sí que es un cambio radical, porque... Porque de lo de denunciaron Nacer, ante, denunciar, ante el Seprona, ¿no? ¿no? Exacto. <ríe> esa o sea, ilegalidad. La, <ríe> exacto, ¿no? Pues ah, que era una zona verde, ¿no? Dice, sí. aquí sin tanto esto... ...y como una cosa provisional... ...provisional lleva ya 6 o 7 años ¿no?... Mm. ...y lo que te ronda es Morena... ...y ahora encima con el premio de que dice... ...no hombre... ...yo particularmente creo que lo mejor sería... sería eh, ...que en el antiguo mercado central... ...se busque una, una solución... ...que implique otro tipo de mercado... ...que se pueda volver ahí... ...la actividad que hoy se desarrolla... ...en la avenida del Pecho Valencia... ...y que se recupere ese jardín... ...y que la actividad que toda la vida ha tenido el mercado... ...en otras condiciones... ...a la los tiempos modernos... ...le hace modelo... Mercado de San Miguel en Madrid, el, el, de, el de Barcelona la boquería, ¿no? salvando distancias, claro, pues ese tipo de mercado, o sea, es el que hay que buscar que vuelva a su actividad, salvaguardando ¿sí? los, los restos de eh, los baños y todo ese tipo de cosas, o sea, darle vida a aquella zona, ¿no? Mm. Eh, pero va, yo me da la sensación de que no se tiene una ruta clara, una ruta clara de por dónde se quiere yo Ahora, ot otra cosa. Eh, otra. Vamos a suponer que efectivamente lo de Pimesa va adelante y se le plantea a los placeros. Eh, vamos a firmar un contrato con Pimesa. ¿Qué pasa con el contrato que teníamos firmado anterior? ¿Lo rechazamos? O sea, lo que la constructora de lo que la parcisa eh, ingresó, ¿eso qué? ¿Lo pierden? Eh, ¿Cómo está esto? Claro, ¿O Pimesa claro, nos va a pagar el dinero que le dimos al otro...? Para tal, con el fin de claro. que el otro se calle la boca y no pida indemnización. ¿Quién paga? Sí, sí, aquí? Sí, sí. A, ver, a ver si van a pagar los placeros encima. Es que sí, es sí, posible. Es un, ¿no? es un tocado, porque algunos de ellos, claro. ya lo ha dicho, ¿no? ¿no? Le tocará demandar a, a parfita Claro. Claro, o sea, es, es, es un tema como, peleagudo a nivel jurídico, con, con muchas, digamos, vertientes, ¿no? Y con más de un afectado, pues claro, a Parcisa por un lado, ayuntamiento por otro, placeros por otro. O sea, que ahí... Eso sí que es un triángulo y no precisamente amoroso. Otra, en realidad, al final, ¿qué decía el famoso informe de Cuatro Casas que tantas perras nos costó? Porque al final no sabemos nada de eso. Es que es, es, es, un, es un despropósito general, no sé. Bueno, eh, también, eh, bueno, esta semana o la anterior, pasa tan rápido el tiempo, fue la pasada semana, cuando el presidente Chimo Puig anunció el Plan Creisher. En el que eh, son 600 y pico millones de euros, a la comarca del Baix Vinalopó le tocarán creo que 20, y de esos 20 millones supondrá ampliar el hospital con más quirófanos y construir dos centros de salud: el del Trabalón en Altavix y el de San Fermín. El de San Fermín. Pon, pone en el plan Kreischer la nota que nos pasaron en la Generalitat, que es de nueva construcción. Esto significa que el edificio lo van a conservar, el antiguo, de San Fermín, porque dicen que debe ser protegido aunque no esté en el catálogo de edificios protegidos. Y ahora tendrán que buscar un solar en el entorno. ¿Cómo veis vosotros? Eh... El solar creo que estaba previsto en las antiguas eh, sí. eh, viviendas de los maestros, ¿no? Se suponía que ahí se podía... Se dijo, pero sí. como este equipo de gobierno funciona como lo que vosotros habéis eh, visto o puesto de manifiesto, ya, no por, asalto de mata, no, es no por sabemos. No es por falta de lugares para hacerlo. Es decir, Yo creo que ahí se podría hacer perfectamente. No sé exactamente, otra tú sabrás mejor el tema este de los, los, o sea, los derechos que tengan las personas que están viviendo ahí ahora, pero creo que eso es fácilmente solucionable. Si quieres realmente... Bueno. Pero será el mejor no, lugar para un para un centro de salud. Hombre, es enorme el, el, el solar, ¿eh? es grande. No sé, sí, pero depende de lo que sea. claro. Todavía quedan muchas viviendas ocupadas, ¿eh? o sea, ocupadas, eh, con gente que vive allí en base. Es Eso es lo que eh, te digo, a los no, derechos. Claro, yo no sé los derechos que tienen. Hace muchísimos claro, años, claro. ¿no? Y que y que de allí no piensa moverse, pues ahí unos unos, unos alquileres ridículos y aparte que el edificio está bastante degradado por dentro. No, ¿verdad? eso habría que, hacer, habría que hacerlo de nuevo, seguro. Vamos, totalmente claro, seguro. Es que, ¿eh? no... es que meterse allí, y más para un tema sanitario, en las condiciones de habitabilidad que deben de tener la mayoría de viviendas, y gran parte de ellas están cerradas desde hace a lo mejor 20 o 30 años, eso nos parece un peligro. De todas maneras, aunque hablemos de 20 o 30 años, igual da tiempo. Porque vamos, visto el ritmo, el ritmo al que se van ejecutando las inversiones en el ELCE, pues posiblemente da tiempo. Sobre porque todo hablar de hablando, la mitad ¿verdad? Exacto, exacto. Eh, se está hablando del, del segundo centro de salud del Trabalón, que es el de Altaviz, ¿no? Uh -huh. Llevamos más de 10 años en que figuran partidas en los presupuestos de la Generalitat para ese centro de salud, más de 10 años, con un centro de salud, el de que está colapsado, tiene más cartillas que, que un montón de ciudades españolas, está colapsado, y bueno, por pues ahí está, ahora se dice que está a punto, bueno, pues ya veremos si es verdad, pero claro, que se nos anuncia esa Fermín ahora, bueno… Uf, no sé ya, es un acto de fe es un acto de fe pensar que esto en los próximos yo me atrevo a decir 10 años vaya vaya a salir vale. al ritmo que van las cosas ¿no? como queda poco tiempo y sé que Oltra se tiene que marchar Oltra eh, ya que has hablado de acto de fe es un acto de fe eh, lo que estamos viendo con la cruz de los caídos Vimos hombre, el viernes lo... movilización, un manifiesto, una movilización para que se quede, un manifiesto con 60 profesores de historia firmado para pedir que se retire y se lleve a un lugar como un museo. ¿Qué, qué piensas de, del debate que se ha abierto? Bueno, hombre, yo creo que es un debate interesado, evidentemente, ¿no? Hay una parte de la sociedad que con el tema, bueno, lo hemos visto en Callosa, por ejemplo, ¿no? Con estos temas, pues hace bandera. Una, una utilización partidista de un emblema que yo creo no se debería hacer en este caso la Cruz de Hierro como todas las cruces de Pedro de España pues tiene unas connotaciones franquistas evidentes por mucho que se le hayan sacado determinados elementos que en su día adornaban el monumento no o sea esto no es un monumento digamos que empareja ambas partes del conflicto que es un o es un monumento que digamos de paz es de concordia no es un monumento que se erigió por lo que se erigió ¿eh? para demostrar quién había ganado la guerra quien la había perdido y para humillar a los perdedores. Para eso se hizo y consta en la documentación incluso de la, de la prensa de la época, como se hacían estas cosas, ¿no? Y para alguna gente pues, puede ser un motivo de satisfacción, eso es legítimo, pero para muchísima otra es un símbolo que representa división y humillación de unos españoles sobre otros. Yo creo que aprovechando el tema de la remodelación del país de Germaniet, pues cabe eh, pues, actualizar, mejorar todo ese entorno, poner en uso el tema de los refugios ¿Eh? y sacar los elementos que contribuyen a dividir a los solicitados, más que a un día. Eh, Sacramento, hay que decir hay que dar la bienvenida, ya son las 10 de la mañana, hay que dar la bienvenida a los telespectadores eh, que nos están siguiendo por Teleelche. La Glorita comenzó primero haciendo una entrevista a la responsable del archivo municipal, Carmina Verdú, porque hoy es el Día Internacional de los Archivos Históricos y el de Elche, pues por primera vez ha convocado unos premios de investigación que hoy se dará a conocer al ganador. Premios de investigación eh, dotados con 2.500 euros y la posibilidad de poder publicar Ese trabajo de investigación que se haya podido trabajar en el Archivo Municipal Histórico de Elche Y hemos continuado con la tertulia de los miércoles con Sacramento Alvear y Joan Antonio Oltra. Hemos analizado algunos de los aspectos que se abordaron ayer en el debate sobre el estado del municipio que continúa hoy en el centro de congresos y hemos hablado del mercado provisional, del Palacio de Congresos y ahora mismo estamos hablando de ese debate que se ha abierto eh, sobre eh, la cruz del Paseo de Germania, si hay que retirarla o no. Eh, Joan Antonio Oltra ha dicho que por eh, coherencia y cumplimiento de esa ley de memoria histórica habría que retirar esa cruz porque es simbología franquista. Eh, Sacramento Alvear, como periodista, ¿qué sí. opinión tiene? A ver, yo no, no estuve en la Guerra Civil, no sé exactamente tampoco, estuve cuando se puso la cruz y yo soy católico y la cruz para mí es un símbolo que representa una serie de cosas independientemente de dónde esté colocada o tal, ¿no? Lo que me parece un poco arrimar el asco a las sardinas interesadas es que hay que quitar la cruz, porque representa a un bando ganador de la guerra, voy a haber sido el perdedor, pero ganador de la guerra, y sin embargo, vamos a hacer un museo del refugio, o sea, lo vamos a poner en valor, y por eso tenemos que quitar la cruz, el refugio antiaéreo, cuando aquí no cayó ni una sola bomba. ¿Y por qué hacemos en, ponemos en valor el refugio antiaéreo? ¿No fue también cosa de la guerra? ¿No, no, ¿No también pasó en esa época? Mira, a mí, que hagan con la cruz lo que quieran, pero que sean racionales. No sé, ¿Ahora que vamos a hacer? ¿Un museo más en, en, el, en el... Paseo de Germanías. En el Paseo de Germanías. ¿Quién mantiene eso? Es que volvemos a la de siempre. ¿Eso cómo, se, ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se arregla eso? Independientemente de que, evidentemente, tú estás a favor de una idea de lo que ocurrió en la guerra y la otra gente estaba a favor de la otra. No quiero ni posicionarme. Para mí la cruz tiene otro símbolo. Bueno, que la quiten, que la lleven donde quiera. Yo qué sé, o que hagan para hacer baldosines, me da lo mismo. Qué maldad. Eh, retirada de Nino. Eh, Joan Antoni, eh, ¿eres futbolero? Futbolero de Salona de, de, de, de, Salón, un futbolero de exacto. Bueno, pues de, esta, de, semana, esta semana se ha retirado Nino. Eh, hoy el, se retira bueno, Nino. Bueno, eh, el lunes lo anunció y hoy se retira. Muy bien. Sí. Eh, bien, pues hoy precisamente, ¿qué se puede decir de Nino? Del Elche Club de Fútbol. Jonathan Antonio pues, Ultra. Nino ha sido una institución. O sea, yo creo que el Elche tiene mucho que agradecerle a Nino. O sea, Ya que gran parte de los jugadores hubieran dejado su piel como lo ha dejado Nino, claro, las razones de edad, están no se pueden discutir, ya, ya, vamos, llega el momento en que, bueno, ya venía jugando menos, mucho menos, y es lógico, ya esa retirada, además, una retirada en unas condiciones inmejorables, ¿no? O sea, dejando a Leite en primera, eh, y un recuerdo de él es fantástico, yo creo que hay una unanimidad en toda la afición, yo creo que es, es prueba de que eh, la afición de Leite es agradecida, sabe, Sabe diferenciar, y yo creo que está muy bien que se retire todavía habiendo, habiendo jugado y ha dicho bueno, en primera, que no ha jugado salida. Sacramento. Sí, pues ha sido eso, ha sido una persona de referencia en el fútbol visitado desde hace décadas, y aparte, por lo que habéis contado en la sección de deportes, ha sido el máximo goleador en toda la historia de Elche sí. que más goles ha metido. Sí, sí. Y además tiene un sí. valor añadido, por lo, que, por lo que habéis comentado esta mañana en las noticias, y es que ha pedido. Quedarse en el Elche como entrenador de los, de los equipos infantiles y juveniles, es decir, la transmisión del conocimiento, que eso es importantísimo. Y yo creo que ahí, pues casi que hay que agradecerle incluso que continúe en ese puesto, porque el mejor que nadie sabrá explicar a los más jóvenes qué es el fútbol y cómo hay que hacerlo. Pues Nino ha sabido eh, en el terreno de juego ser un referente para todos y ha sabido unir a este pueblo y darnos lo mejor porque él se ha dejado la piel, como ha dicho Joan Antonio Oltra, en el terreno de, de, de juego. Así que vamos a despedir esta tertulia eh, de por... breve, breve eh, con... pero bueno, bueno, eh, pero sí, bueno sí. Lo breve es... intensa, digamos, sí. y, y hemos intentado que no fuera un tostón para la audiencia, Así que vamos a despedir, pues, eh, yo creo que con el mejor himno que se le puede eh, rendir homenaje al, al, a la leyenda del fútbol, a Nino, y es nuestro himno, Aromas Ilicitanos, porque él ha sabido hacer patria y ilicitana con su juego y también con su personalidad como persona humana, su gran capacidad para llegar a la gente desde la humildad. Así que le dedicamos a Nino... Aromas ilicitanos. Gracias, Sacramento. Gracias, Joan Antonio. Gracias, gracias. Joan Antonio. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Sacramento. Hasta luego. Let me hear you say, "I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 101.4 la radio de Elche. La gloria. Con Rosmar y Alonso. Pasan nueve minutos de las diez de la mañana y antes de la ronda de noticias vamos a escuchar más música. Isaac y Nora son dos niños, dos jóvenes de trece y nueve años, que se han convertido ya en todo un fenómeno viral gracias a sus maravillosas versiones de canciones de ese repertorio popular latinoamericano. Como esta versión que vamos a escuchar de un cuento cubano, el cuarto de Tula. Thank you. El la cachimba se ha la coretira. se la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 Visita sus redes sociales y página web autosuspensioneduardo.com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 Totes Elx serà een dels de municipiës meer netjes in Espanya. Elx Verda Neta. UT Elx. Ajuntament d'Elx.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 ...101.4, Teleelch Radio Marca... ...La Glorieta, con Rosmar Alonso... ...son las 10 y 16 minutos de la mañana... ...ya saben ustedes que hoy es el Día Internacional de los Archivos... ...y debido a su gran importancia... ...hay que trabajar para garantizar su conservación... ...y darlos a conocer... ...porque gracias a ellos... ...conservamos nuestra historia... Y conservamos joyas culturales como el Misteri o como, si hablamos también de más música, las sabaneras, como la de muchas de ellas se han conservado a lo largo de los siglos gracias a la tradición oral, como esta, la del Yo Te Diré. <risa> Deja, synchras. Si me falta tu risa, me falta tus besos, me falta tu despertar. Yo ten... Kijk en mi canción, se siento sin pesad. Mi sangre latiendo, mi vida perdiendo, que tú no te alejes meer. Cada vez que el viento pasa se llevo una flor. Pienso que nunca más volverás mi amor. No me abandones nunca, no sé, que la luna sale tarde y me puedo. Y así sabra, en als ik me zal, voor maar me fis, Tu risa me falta, tus besos me falta, tu despertar. Cada vez que el viento pasa se lleva un flor. Pienso que nunca más volverás, mi amor. No me abandones nunca, nano. Dat de luna sale, en ik kan niet wachten. Me faltan tu risa, me faltan tus besos, me faltan tu despertar. Me faltan tu risa, me faltan tus besos, me faltan tu despertar. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 21 minutos de la mañana y comenzamos aquí nuestra ronda de noticias. Antes del repaso de la actualidad local, vamos con la noticia del día, la semana, del mes, del año. Hoy se retira Nino. Paco Gómez, cuéntanos. Hola, buenos días. Siguen los reconocimientos y homenajes a Nino, que hoy dará rueda de prensa al filo de las once y media en el Estadio Martínez Valero. El cañonero de Vera a sus casi 41 años, mañana los cumple, cuelga las botas y ya es leyenda eterna. Eh, siguen las peticiones por no solo ponerle la puerta, a, la puerta número 7, el nombre de Nino en el Martínez Valero, sino ponerle una calle, un busto y diversos reconocimientos como un partido homenaje que podría ser en el Festa de Elche. Hoy escucharemos sus palabras en Elche en punta tras esa rueda de prensa de un Elche club de fútbol que sigue eh, preparando eh, la vuelta de la en este caso de las vacaciones para la pretemporada. El Elche arrancará la pretemporada el lunes 5 de julio, como paso previo a la concentración y al inicio de la actividad física. La plantilla llevará a cabo las rutinarias pruebas médicas durante los primeros días en el Martínez. Valero, el equipo de Fanon Esquilva, realizará gran parte del stage de pretemporada en el Pinatar Arena, donde está previsto que se disputen partidos amistosos para coger ritmo de competición de cara al comienzo de la liga a mediados de agosto. También alternará con la finca gol de la localidad de Algorfa. Mientras, la dirección deportiva, el técnico y el propietario... Siguen pendientes no solo de los hombres que van a salir y liberar fichas, sino de los que pueden entrar, aunque esto va a ir bastante más tranquilos. Hay cada vez más nombres en esa lista en la que interesan hombres que ya han vestido la casaca blanca y verde, como es el caso de Mosquera, que ya estuvo a las órdenes de Fran Escrivá y que ahora mismo es pretendido eh, por el club Franji Verde, recordemos eh, que es jugador de El Huesca, eh, Cheita, El Yamik, Damián Suárez, Martín Merkelanz, eh, Darío Benedetto, Ángel... Mauro Zárate, eh, Manu Morlanes, eh, muchos nombres, para ir anotando en una libreta que cada vez va siendo más extensa para la dirección deportiva del conjunto franjiverde. Hasta luego. Hasta luego Paco, pues esperaremos a ver cuáles son las palabras con las que se va a despedir Nino, una leyenda del fútbol, no solo del fútbol local sino también nacional.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 Bueno, buen día. De momento las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica, pero para el fin de semana tendremos situado el embolsamiento de aire frío en altura al oeste de la península. Durante esta madrugada cielos despejados, ausencia de viento, temperaturas nocturnas que aquí en la estación meteorológica de Telaelch no han bajado de los 18 grados, mientras que en el sur del Candaelch se han alcanzado los 16 grados en danías como Matola, Derramador, Valverde o Maitino. En Santa Pola y en Tabarca, noche tropical con una temperatura que no ha bajado de los 20 grados. Para hoy, estabilidad atmosférica, predominio de cielos despejados, viento en calma a primeras horas, después se activará el viento flojo de sureste y hoy, con el avance de la masa de aire cálido, la tropical continental seguirán subiendo las temperaturas. En la ciudad alcanzaremos una máxima muy próxima a los 28 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 28 o 29 grados y en Santa Pola, con el viento de componente marítima, no pasaremos de los 25 grados. Mañana jueves ambiente soleado algún intervalo puntual de velocidad de tipo alto a partir de mediodía se activará el viento puntualmente moderado de componente este viento de levante que frenará el ascenso de las temperaturas máximas que van a rondar los 27 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 19 grados. Viernes, sábado, domingo, con el embolsamiento de aire frío en altura situado al oeste de la península, nubosidad en aumento, el domingo incluso se podría escapar alguna gota, todavía faltan muchos días, va a depender de la posición final de ese embolsamiento de aire frío en altura. ...temperaturas máximas... ...que para el fin de semana... ...van a rondar los 28-29 grados. 101.4... Teleelch Radio Marca. ¿Tenías ganas de salir? Por fin puedes. Si además quieres hacerlo estrenando coche... ...estrena un Kia. Porque vuelven los 10 días Kia... ...del 10 al 21 de junio. Y aprovecha además el Plan Moves 3... Consulta condiciones en kia.com. KIA, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial KIA en la provincia de Alicante O visítanos en kia.com. La gloria con Rosmar y Alonso. Pues siguiendo con la ronda de noticias, antes de repasar las noticias, vamos con la primera información que queremos destacar sobre la campaña de vacunación que se ha acelerado este mes de junio. Y desde la Consellería, saben ustedes que han destacado ...pues las más, los más de 3.000, las más de 3.000, 3, .000, 3 .000 millones de dosis... ...3 millones, no 3.000, 3 millones de dosis... ...que ya se han suministrado en la Comunidad Valenciana... ...y el hecho de haber recibido otra vacuna más, la de esa Janssen... ...que ha permitido adelantar ese proceso... ...por lo que ya están llamando a los mayores de 40 años... ...una carrera que se espera con mucha impaciencia... ...ya que desde que se han suavizado las restricciones... Vemos un repunte de los casos y en Elche la tasa de incidencia, al igual que en el resto de la comunidad, se ha duplicado en estos días, situándose por encima de los 40 casos por cada 100.000 habitantes. Pues bien, queremos hablar con el responsable de la campaña de vacunación aquí en Elche, él es el director médico de Atención Primaria, Carlos de Gregorio. Muy buenos días, Carlos. Buenos días. ¿Cómo va la vacunación aquí en Elche? Bueno, estamos muy satisfechos y muy contentos. Tenemos una alta participación que ronda el 85% de las personas citadas, lo cual para nosotros nos parece que es un buen dato. Y bueno, cada vez o cada semana estamos, si me permiten, pues batiendo los récords de gente citada, como esta semana que hemos eh, citado cerca de 18.500 personas para vacunación, entre los dos puntos que dependen del Hospital General de Elche y del Hospital de Vinalopo, en el caso de Ifa. Son 18.500 personas las que han citado esta semana. ¿Son los eh, mayores de 40 años ya, por, eh, por los que van ustedes la franja de edad? Eh, sí, bueno, estamos eh, vacunando de primeras, eh, hemos, de esos 18.000. Eh, algo más de 10.000 son primeras dosis, que mayoritariamente corresponden a esa franja etaria de entre los 40 y los 50. ¿no? Estamos citando ya los últimos que hemos citado, los 40, de 46 años, ¿eh? y empezaremos a citar. Eh, la próxima semana seguiremos bajando hasta completar toda esta década. Y luego estamos completando también la vacunación con segundas dosis. De otros grupos etarios, ¿no? Que son mayores de los 50. Eh, años entre 50 y 60, que estamos completando su segunda dosis de vacunación. Esto quiere decir que están llegando las dosis a Elche con suficiente cantidad como para acelerar el ritmo. Eh, eh, quiere decir que el proceso de, de vacunación, cuando empiece el verano, eh, ¿en qué momento estaremos? ¿Hay previsiones buenas? ¿Se van a cumplir todas las expectativas de eh, comenzar ya con los de 20 años en julio? Pues eh, la verdad es que vamos cumpliendo e incluso vamos adelantando nuestras expectativas de vacunación, ¿no? Eh, la, las personas eh, que estamos eh, en la década o que habíamos pensado en citar para la próxima semana, entre 40 y 50 años, los hemos empezado a citar, como acabo de decir, en esta semana, con lo cual vamos un poco por delante de nuestras previsiones y, bueno, eso nos da unas expectativas muy satisfactorias de que podamos cumplir todas nuestras, eh, nuestras metas de, de vacunación. ¿Y para cuándo? Porque es la pregunta que en estos momentos, no sé si usted la podrá responder, ¿para cuándo piensan ustedes o, o ya les han ordenado los niños, los adolescentes? No, no puedo responder a esta, a esta porque incluso el ministerio pues, aún no se ha... Pronunciado y el ministerio va marcando las pautas de vacunación y las consellerías luego las adaptan a su realidad. No, no, no tengo datos para poder ofrecer, pero uh -huh. está claro de que la franja de, digamos, de edad pediátrica o eh, incluso pues menores de 18 años, eh, pues eh, posiblemente eh, más pronto que, que tarde, pues eh, se empezarán a vacunar. De todas maneras, saben que nosotros vamos cumpliendo las expectativas que nos van dando desde la consellería y por ahora lo que podemos decir es que eh, es, vamos a, a terminar de vacunar de 40 a 50 años posiblemente en la próxima semana y en la siguiente ¿eh? y ya bajaremos al grupo etario entre los 30 y los 40 y así vamos cumpliendo nuestras expectativas. Por supuesto, iban llegando más dosis de vacunas. Eh, eh, Carlos de Gregorio, ¿qué va a pasar sí. con AstraZeneca, con los mayores de 60 a 69 años que han sido vacunados con AstraZeneca, con el grupo esencial que ha sido vacunado con AstraZeneca? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿La segunda dosis para los mayores de 60 años que no tienen opción a elegir ya las van a, a poner? Pues eh, sí, de hecho ya se, están, ya se están poniendo, ya se están citando a estas personas en este rango etario que necesitaban la segunda dosis y que eh, hasta la decisión del ministerio pues no habíamos eh, terminado de concretar. En este sentido me estoy refiriendo a los menores de 60, pero tienen que tener también en cuenta sobre esta inquietud que aquellas personas que se les ha dado la elección entre ponerse Pfizer, que era la, la, digamos, la solución que daba el ministerio, o continuar con AstraZeneca, ¿eh? Nuestra, eh, eh, nuestros datos dicen que mayoritariamente han elegido volverse a vacunar con AstraZeneca y pocas eh, personas han elegido Pfizer, es decir, que, que AstraZeneca... Eh, está siendo mayoritariamente en las personas menores de 60 años elegida como segunda dosis en aquellas personas que recibieron AstraZeneca como primera dosis. Y, ¿Y ya se les está citando a ese grupo, a esas menores de 60 años, para la segunda dosis de AstraZeneca? ¿Ya tienen cita con AstraZeneca? Eh, pues eh, sí, este jueves tenemos ya eh, algunos colectivos que se vacunaron los primeros con AstraZeneca como son los colectivos de fuerzas del orden, eh, colectivos de, de, de eh, trabajadores de la enseñanza, protección civil, etcétera, diferentes colectivos que se consideraron como prioritarios para su vacunación debido a sus funciones y su actividad, ¿eh? y ya los estamos citando. Este jueves empezamos a, a, a dar eh, la, la vacunación de estas personas ¿eh? y tenemos citados unos 1.400 personas para AstraZeneca en estos colectivos pues, sí. eh, ¿Eso qué significa? Esto es más trabajo eh, ¿Significa que la vacunación se mantiene de lunes a jueves en IFA o ampliarán días? Pues eh, mientras eh, podamos eh, hacerlo de lunes a jueves o de lunes a viernes lo haremos así Pero, bueno, la Consejería ya tiene pensado que si las circunstancias de vacunación fueran necesarias, y de hecho en algunos departamentos así de, de la Comunidad Valenciana está ocurriendo, pues se habilitarían eh, pues los sábados incluso los domingos para poder vacunar. No en nuestro caso, en nuestro caso debido a las condiciones excepcionales que tiene IFA, eh, que nos permite poder vacunar grandes colectivos. Eh, pues eh, no estamos necesitando ampliar más la vacunación. Y por ahora, eh, en estas últimas semanas, estamos vacunando de lunes a jueves mañana. ¿Tienen ustedes cifras de eh, qué porcentaje de inmunidad es la que hemos alcanzado en la población de Elche, en el Departamento de Salud de Elche? Eh, no, no, no tengo cifras en ese sentido. Lo que sí que tenemos es que hemos eh, vacunados en nuestro departamento de hospital de general y, y el departamento de Vinalopó tenemos datos muy parecidos pero no tengo constancia de ello. hemos puesto 90.000 hemos superado las 90.000 vacunas y con vacunación completa eh, estamos cercanos a los 30.000 personas que ya tienen la vacunación completa así que seguimos pues, como he eh, recalado cumpliendo objetivos y Y la vacunación, como alguien ha dicho, va como un tiro. Y sobre todo la respuesta de la ciudadanía, ¿cuál es? Eh, ¿Todos quieren vacunarse, todos los citados? ¿Qué porcentaje dicen no? Eh, en eso, como lo he comentado, también estamos bastante satisfechos. Nuestro porcentaje de respuesta positiva a la citación eh, está cercano al 85%. En estos dos días primeros de esta semana hemos tenido 83,98, que es una cifra bastante eh, digamos, bastante aceptable, ¿eh? teniendo en cuenta de que hay personas que, eh, bueno, por circunstancias, a lo mejor ese día no pueden acudir. Y eh, en esto también es un mensaje que me quisiera eh, tener la posibilidad de decir que aquellas personas que no hayan podido acudir El, la consellería sigue recaptándolos, sigue citándolos de nuevo y cuando no se ha conseguido en, en dos citas que hayan podido venir a los espacios de vacunación, se pasa listados a los eh, equipos de atención primaria de los centros de salud para que ellos se pongan o intenten por cercanía con la persona intenten recaptarlos también y vacunarse en los uh -huh. propios centros de salud. ¿Cómo? Es decir, que tenemos una política de que nadie se quede sin vacunación siempre y cuando, como todos saben, es voluntaria, siempre y cuando quieran, quieran vacunarse. Es evidente. El 85% nos parece unas cifras muy, muy bien. Eh, por eso hay que recoger a esos rezagados. Porque una pregunta, eh, ¿se puede vacunar una persona? ¿Es conveniente vacunar a una persona si tiene dolor de cabeza, malestar o fiebre? O si ya ha pasado el COVID, ¿es conveniente ir a vacunarse? La Consejería eh, ha dado una recomendación, recomendación de que aquellas personas que se hayan eh, pasado el COVID eh, deben de esperar seis meses porque tenemos constancia y evidencia científica que están eh, protegidos por una inmunidad natural. A partir de esos seis meses eh, se pueden vacunar y hay evidencias también de que con una sola dosis eh, de vacunación están eh, eh, totalmente protegidos. Entonces, eh, de hecho, estamos dando información a través de SMS que las personas que hayan pasado esta enfermedad eh, con una sola dosis de vacunación es correcta. Y aquellas personas que ya lo habían recibido, les estamos eh, a través del teléfono les estamos eh, comunicando y con esa dosis que ya han recibido de vacuna, están completamente vacunados. ¿Eh? Es decir, que sí que que vacunarse, hay que vacunarse uh -huh. a partir de los seis meses, y eso es lo que estamos haciendo. Con una sola dosis de vacuna uh -huh. están completamente vacunados. Vemos... Pero otras circunstancias, como puede ser enfermedades agudas que puedan aparecer en ese momento, bueno pues a lo mejor es bueno, y en este proceso de recaptación que le estoy comentando, aquellas personas que no vienen, Bueno, intentamos recaptarlos en una segunda cita, pero que si están con una enfermedad aguda en ese momento, o están hospitalizados por cualquier situación o tienen una intersección quirúrgica, evidentemente el sistema es lo suficientemente flexible para poderlos recaptar de nuevo. Claro, hemos visto cómo es satisfactoria la respuesta de la ciudadanía a la vacunación, pero ya hay estudios, hoy se han publicado de cómo es de efectiva las vacunas. Eh, ¿Solo se ha estudiado qué vacunas son las que se ha estudiado su efectividad una vez inoculadas? Bien, eh, se, ha, se ha hecho el estudio, si yo no estoy equivocado a lo que usted se refiere, en personas mayores de, en residencias de ancianos sí. que han tenido una, una vacunación mayoritariamente con Pfizer ¿eh? uh -huh. y, y lo que se ha visto es que tenían unos niveles de respuesta de anticuerpos eh, eh, muy cercanos al 99 o casi al 100%, porque el resto que no tenían a lo mejor unos anticuerpos, unos niveles adecuados, sí que también demostraban una inmunidad celular, que es algo a lo mejor un poco técnico de decir, pero las defensas no solamente son los anticuerpos, sino también son determinadas células sanguíneas que protegen contra infecciones. Y Lo que se ha comprobado es que casi el 100% de las personas que hemos vacunado, personas mayores, pues han obtenido una respuesta inmunitaria muy, muy, muy adecuada. que es lo que estamos viendo en nuestras residencias de personas mayores y con discapacidad psíquica que, bueno, desde que hemos vacunado hay un antes y un después en, en la ...en la situación de estas residencias, ¿no? No solo en las residencias, estas 90.000 vacunas... ...y 30.000 ya para la segunda dosis... ...que ustedes han suministrado aquí, en el CHE... Eh, ...están suponiendo estos buenos resultados... ...que estamos teniendo, que a pesar de que se hayan... suavizado las restricciones, a pesar de que se haya duplicado... ...la tasa de incidencia, no estamos sufriendo una cuarta ola. La, la verdad es que es así como se dice... ¿eh? y eh, eh, vemos que la vacunación está eh, obteniendo sus frutos, no, pero eh, yo me gustaría también recalcar cómo casi todos los sanitarios cuando nos preguntan decimos que no hay que bajar la guardia, que ahora que las medidas se han relajado, pues está la, la responsabilidad individual de cada persona y que no debemos de bajar la guardia. ¿eh? Me gustaría que primero decir que la vacunación está... Eh, comportando de que ahora mismo eh, la, la supuesta cuarta ola pues no sea una ola como la que tuvimos en, en enero, ¿no? que fue una ola especialmente eh, difícil de manejar por parte de los sanitarios, pero que aún así lo hicimos. Esta ola está siendo mucho más eh, llana, mucho más fácil de, de manejar y con unos niveles de, de, de positividades que que están por debajo de, de lo que se considera que la, la pandemia está controlada, que está por debajo del 5% de posibilidades de todas las eh, personas a los que le hacemos, desde atención primaria desde el hospital, le hacemos pruebas de COVID, porque hay sospechas de que pudieran tenerlo, pues las posibilidades están bastante por debajo del 5%, lo cual se considera un dato muy muy Aclaro de que uh -huh. se está controlando bien la pandemia. Aún así, hay que dar una llamada a la prudencia, a la responsabilidad individual y seguir tomando las precauciones adecuadas para que no, no tengamos un rebrote, eh, a pesar de la vacunación, un rebrote pues en personas que aún no les ha llegado la vacuna, que tienen unas edades que, bueno, que les llegará, pero por ahora no hemos podido. Uh -huh. vacunarles aunque estamos corriendo todo lo, lo posible porque sea así y lo antes posible que los podamos uh -huh. vacunar estas personas hay que decirles que sigan con la protección y con la responsabilidad individual que, que es exigible en esta situación uh -huh. eh, Sería recomendable como se está hablando eh, dejarnos sin mascarillas eh, al aire libre a partir de, de este verano las mascarillas se pues, deberían sí. retirar la verdad es que todos sabemos que al aire libre la, por, la posibilidad de contagio es veinte veces menor que en lugares cerrados ¿eh? y eh, evidentemente en algún momento pues habrá que decir que mientras se pueda mantener la distancia de seguridad y los eh, eventos en donde estemos o en la situación que estemos no sean de aglomeración pues posiblemente se pueda retirar la mascarilla en lugares eh, eh, al aire libre. Aún así, se lo está preguntando a un yeah, sanitario sí. y los sanitarios siempre somos sí. mucho más precavidos que la población general. Entendemos que, que, que hay nuestra, que llevarlo. Claro, eh, nosotros Car entendemos uh -huh. que habría que llevarlo. Eh, Carlos, sí. eh, otro asunto, se lo pregunta a usted. Eh, el, el, la polémica que se ha abierto con respecto a los positivos de la selección española de fútbol, ¿deberían vacunarse los jugadores de fútbol? Bueno, no, no, no sé, no me, no me concede a mí decirlo. A lo mejor a nivel personal podría tener algún, alguna... Pero no, no como director de atención primaria. Y, y no, otra, no, otro es... asunto, otro asunto también que ya que las restricciones se han levantado a la movilidad, es evidente que los veraneantes van a venir. ¿Van a haber suficientes dosis para… porque ustedes van a vacunar también a la gente de fuera, a los desplazados? ¿Se va a vacunar aquí en Ilche también, en IFA? Vamos a ver, lo que nosotros vamos a hacer es vacunar a nuestra población, evidentemente, es a quien nos debemos y tenemos que vacunar, y evidentemente también aquellas personas que vengan desde otras eh, comunidades autónomas, incluso del extranjero, pues cuando eh, tengamos eh, ese rango etario eh, terminado o ya finalizado, lógicamente les vamos a llamar para vacunarles. Efectivamente, la instrucción es que, y el ministerio va por este camino, aquellas personas que están más allá de un mes en, en una comunidad y, y que necesitan una vacuna, pues no se les va a dejar sin vacuna. Pero siempre hay que comentar que uh, nuestra población, eh, digamos, que es nuestra, eh, eh, nuestra ¿no? meta prioritaria, ¿no? nuestra... Uh -huh población que necesitamos vacunar y que tenemos que vacunar. ¿eh? Pues Carlos de Gregorio, antes de poner el final a esta entrevista, las reacciones adversas que se están, dando, se están llevando a cabo, que ustedes están viendo, ¿son muchas, son pocas, son leves? Las reacciones adversas son leves. En, en general, eh, lo que siempre hemos comentado, algo de elevación de temperatura, dolor local en el punto de inyección, malestar general, eh, bueno, esas son reacciones que, ante una vacuna son normales, ante estas del COVID o otras eh, vacunas que se puedan poner. Pero reacciones adversas graves eh, eh, en los puntos de vacunación, por ejemplo en IFA, no, no hemos tenido ninguna y si acaso en todo el tiempo que llevamos poniendo en los espacios de vacunación pues se cuentan con los dedos Las, las reacciones que hemos tenido que intervenir con los médicos y la enfermería que tenemos desplazados en los eh, en puntos de vacunación. Así que, en ese sentido, tranquilidad, que, que no hay reacciones importantes eh, y, y, y graves, simplemente son reacciones normales ante una vacunación y, en ese sentido, pues que, que la gente venga a vacunarse con tranquilidad, que, además, aquí hay un plantear como digo, médicos enfermos para atenderse en el caso de que ocurriera. Y hay que felicitarles porque toda la gente que ha ido a vacunarse eh, ha visto la organización impecable y las pocas colas, a... no hay colas en la vacunación, al menos en el día que me tocó a mí. Carlos de Gregorio, muchísimas gracias. A usted por su atención y por haberme dejado eh, comentar estos datos que usted me ha dicho. 101.4 tele -Elch, Radio Marca.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 La gloria con Rosmar y Alonso. Y ya cerramos la ronda de noticias con nuestra compañera Marga García, que ha aprovechado un receso de ese debate sobre el estado del municipio para estar aquí con nosotros. Marga, eh, la verdad es que sí he felicitado a Carlos de Gregorio por la buena organización. Te felicito a ti por el buen trabajo y el tener que aguantar tantas horas. Eh, este tostón que, según el alcalde, eh, sí. se ha convertido en este, este debate del estado de la, eh, del municipio. Muy buenos días, Muy buenos días Muy Marga. Muy buenos días. Bueno, pues después de esa jornada maratoniana de ayer, mañana y tarde, donde escuchamos eh, bueno al escaño 28, sindicatos, empresarios, consejos municipales y también vecinos, donde bueno, pues hablaron de esas deficiencias que tiene el municipio, principalmente las pedanías, criticaron pues, esa falta de limpieza, también las deficiencias en el transporte, mm. en el asfaltado, en seguridad, numerosas sí. cuestiones, hemos pues a, hoy nos abordar. centramos eh, eh, en bueno, los Marga, grupos eh, como, políticos. Como has venido del receso, me gustaría preguntarte, el desliz que tuvo ayer el alcalde al calificar de tostón el debate, uh -huh. Eh, ¿Se ¿sí ha visto reflejado en alguna intervención de los grupos de la oposición? ¿Todos le han criticado? ¿Han ido a degüello, como dicen? Pues el único grupo que ha criticado bueno, este desliz del alcalde ha sido el Partido Popular. Ha criticado que el alcalde bueno, pues dijera que es un tostón. Y bueno, pues ha señalado que bueno, si se es alcalde hay que estar las 24 horas del día atendiendo las necesidades de los ciudadanos. Y ni mucho menos decir que ese debate del municipio es un tostón. Eh, entonces están ahora los grupos de la oposición. ¿Y cómo, cómo estás viendo esta segunda jornada del debate? Bueno, pues ya han intervenido tanto Partido Popular, Ciudadanos Vos como el Edil No Adscrito. Y bueno, pues más o menos todos han coincidido en las mismas, en las mismas no. quejas. Palacio de Congresos han pedido todos ese consenso. También han criticado los numerosos carriles bici y las, eh, la falta de plazas de aparcamiento con esa eliminación que se ha llevado. En los últimos meses también han hablado del mercado central, eh, diferentes temas de urbanismo, eh, también han hablado de, de las, pedanías. las pedanías, también de ese abandono que año tras año y debate tras debate bueno, pues, eh, señalan los habitantes de allí, también de las obras inacabadas como Virgen de la Cabeza, también han hablado del derribo de la Cruz, principalmente Vox y Partido Popular. Y principalmente eso son también los presupuestos participativos han criticado esa eliminación en el año 2021. Pero el alcalde ayer dijo que los iba a recuperar, ¿no? Sí, pero han criticado que cuando eran, uno, cuando eran defensores de uh -huh. la participación ciudadana que en 2021 se eliminaron. Así que bueno, han coincidido más o menos en todos los temas. Bien, pues esto es el debate. Tenemos a los alumnos cuatro mil y pico en el campus de Elche. ¿Cómo, están yendo, cómo ha ido la primera jornada? Parece que el examen de valenciano se han quejado por la dificultad. Sí, pero después de que en esa primera... El de jornada, fácil. El de, sí, el de historia, bueno, pues todos salieron bastante contentos. Bueno, decía que parece que, bueno, con esto de la pandemia, que se habían, bueno, relajado un poco a la hora de confeccionar los exámenes y con el de historia y lengua, bueno, pues parece que la cosa había ido bien. A ver si en este segundo día, como tú dices, bueno, en Valenciano parece que las cosas no han ido tan bien. Pero bueno, esperemos que de aquí a mañana, bueno, pues eh, que vaya todo. Todo que vaya rodado. todo muy bien y tengan bueno, muchísima suerte. Es que entre hoy y mañana eh, le toca el turno a las específicas. Eh, suerte a todos estos alumnos. Y en la página de sucesos sí tenemos que ponernos sí. serios. Sí, porque ayer por la tarde el bombero tuvo que intervenir en un accidente de tráfico. Dos coches col col colisionaron frontalmente la Nacional 332 a unos metros del restaurante del Faro, en Santa Pola. Cuatro personas quedaron atrapadas en el interior de sus vehículos por lo que hubo que liberarlos y, lamentablemente, bueno, pues una mujer de 58 años falleció por el impacto y otros tres quedaron heridos, dos de ellos de gravedad. Pues esta fue la crónica negra que tuvimos ayer de un día del debate sobre el estado del municipio. ¿Y hoy qué previsiones tenemos? Porque hoy se, por primera vez se dará a conocer el fallo de ese premio de investigación del Archivo Histórico Municipal gracias al Día Internacional de los Archivos, que se celebra hoy miércoles. Sí, bueno, pues al, al margen bueno, de esta previsión que tú dices, bueno, pues todo está centrado en ese debate del estado del municipio, que se prolongará durante toda la mañana. Uh -huh. Así que, bueno, esas son las únicas previsiones que tenemos para hoy a nivel municipal. Pues muchas eh, gracias, Marga. Buen trabajo. Y mañana, con más tranquilidad, si la información lo permite, lo permite. volveremos a dar eh, ese repaso a la actualidad local. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y que sea breve, eh, aunque intenso, el debate sobre el estado del municipio con los grupos de la oposición. Nosotros eh, son las 10:53 minutos de la mañana, así que en cuestión de 7 minutos pondremos el punto final al programa La Glorieta. No se vayan, porque aún queda, aún queda disfrutar de la música. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 ...de Alicante 205...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 Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues quedan dos minutos para llegar a las 11 en punto y ya está nuestra compañera Rosa Lucas preparada para realizar su programa Entre Amigos. Nosotros nos vamos con la galaxia de Sidecars. Con esa música ponemos el punto final al programa de hoy miércoles 9 de junio. Volvemos mañana.